Hola, soy Valle Checopa y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Se pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abala, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te apaga. No, no, no, no empieces así. Por favor. Dale, dale, dale, dale, dale. Pilotudo, al emperador. Buenas noches, país. Buenas noches Argentina, buenas noches América, buenas noches Planta Transmisora, buenas noches Uruguay, buenas noches Paraguay, buenas noches Chivilcoy, La Plata, Jucú, Salta, Mendoza. Buenas noches, mi querido Rosario, buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches. Habla como juzgueño. Basta, Anita, tenga la graciosa que gracioso soy yo acá. Eh, Ana, Ana Magarroni, desde de el pueblo de Quiroga, casi 200 habitantes, llegó hasta nuestro Palermo, querido, para presentarse esta noche. Así, así vamos. En la operación el señor Ariel Mayorano. Buen martes. Vamos, Mayorano. ¿Cómo va a pasar el fin de semana? ¿La pusiste? No. Sí, la puso, la puso. Se sí, no que la puso. Sí, sí, en la se producción... el lama tibetano, ¿viste? Señora? En la producción está hoy el señor Roberto carbate y Eugenio Lindo Beppo. ¡Bepito! Me amo. Te, ¿Te puedo decir que es el morocho que roba todos los juegos. Te vamos a mandar que... a la mañana, Bepo. <risas> te vamos a mandar a la mañana que hagas buceo de riesgo. Y en la producción ejecutiva comercial creativa, la señorita Silvina Carrera. ¡Vamos, la vieja! Técnica el señor Cristian Bonet. Vamos. Y, y, y si le cambiamos de música y le ponemos sí, algo claro. para presentarlo, él es el número bien. uno, el que sí. trata a las dos de la mañana, el que la gente le manda Babi espacio mensaje al 10-11. Por eso se lo merece darle una buena bienvenida. No me gusta tanto esa música, pero si vos querés Superman, acá lo tenemos. No, es el señor Superman. No, para mí es Superman. Oh, qué boludo, es Rocky, boludo, Rocky. Vamos, presentame como Rocky. Bueno, entonces, ¿Ah? sí. en el costado de el río. Sí, señor. Hacia mi izquierda. Pesan señor. pesan los 74 kilos. No, yo no quiero que pesen sí, Yo creo que está 60. No, 62. A nadie le gusta ojalá, ni tan Bueno, el señor... Sí, sí. Antipetro de Chico Park. Versus... Sus oyentes. Al través de 4535-2700. Y 4535-2710. Muy ¡El bien. ángel de la medianoche con ah, Vamos a hacer una buena pelea, porque realmente me estrené durante casi un año para esta pelea esta noche. Y la verdad es que tengo todo puesto en esto, porque vamos a llevar el título para San Isidro. Así y que vos si... de pluma, de... contame. Yo soy de... de látex. Bueno, bueno este... vamos a arrancar... Con Hola. El Hola, hoy jugó todo el seleccionado, ¿eh? hoy vinieron todos a laburar, se acabaron, eso que me voy los cuatro días, estos que tengo, que tengo que hacer, me las tomo, me voy a la chacrita, me voy a decir, ¿dónde te vas a ir patadando en el culo? Te vas a ir a seguir yéndote acá, todo labura la primera hoy, hoy vinimos todo el elenco de primera a laburar acá, gordo, te voy a dar, ¿eh? ¿Sí? no, me tomo los cuatro días, me voy a Francia, andá, Francia, con lo sucio, de una coña... <risa> Vengan a laburar... Pero sin embargo aquí. está toda la gente en la costa. ah no, no sé. sí, pero nosotros no. Ya nos fuimos demasiado, nos rascamos el higo. Ya hubo demasiada costa. Eh, viene mañana, el, el miércoles, cuando venga la, la, la, la, la niña saténica. Sí. Te quiero hablar de la costa. O sea, dile, dile. No, pero yo te estoy hablando del común denominador. ¿De quién es? Sí. Mirá, Anita, mirá, mirá, se parece a vos la que está atrás. <risa> <risa> es eh, que linda la que está atrás de ti. Escucha una cosa. Te juro que no te digo nada porque tengo que casi Dale, dale, dale. Pero están todos con el tema que el miércoles llega a la planilla. Sí. y ahora se mide más, más o menos puro algunos horarios nuevos, pantinos como llamaban, Ovaresio uh -huh. así que las nuevas luchas sí eh, eh, eh, tienen todo el culo cerrado como Gaddafi, ¿viste? Tan, no, con un no susto eh, no pasa nada Anita no pasa nada no sé si no pasa nada Anita nosotros acá estamos temblando porque sabés qué? este nosotros venimos ganando pero en cualquier momento nos noquean viste no, de cada, de cada mes es un round Anita hay que pelear todos los, todos los rounds Exacto. Por supuesto, si no te levantas a pelear todos los días es como hay que... Hay que pelear, hay, por hay que supuesto. pelear, hay que pelear, hay que pelear. ¿Y entonces pelear? Bueno, para pelear tengo un tema hoy que fenómeno. ¿A ver? Hoy voy a hablar de los secretos. Pero no, porque vi un programa español donde hablaban de una mujer... No, norteamericana, no es español. Donde hablaban, no me acuerdo de qué, pero algo así como... Ah, swingers, swingers, swingers. Hablaban de los swingers Y hablaban, no sé, de fiestas, que yo Y la mujer decía Que el que, que, qué opinaba Y dice, bueno, no Dice, yo creo que todos tenemos secretos Yo tengo, por ejemplo, de Hummler Yo tengo secretos que jamás le contaría a nadie Entonces a mí se me prendió la, la chispa Digo, ¿habrá gente que jamás cuente sus secretos a nadie? Porque la gente necesita al psicólogo a contarlo Yo creo que la gente no puede sostener mucho Porque Lo bueno del secreto es un secreto. La persona que no puede tener un secreto, o dos o diez, es una persona miserable, pobre. Porque vos podés guardar plata, pero si no puedes guardar un secreto, sos un pobre tipo, o una pobre mujer. ¿Me entendés lo que te digo? Porque el secreto es un valor tuyo, tuyo, de tu vida. El secreto es la riqueza espiritual tuya, lo que vos tenés para vos. Porque no necesita, no necesariamente un secreto tiene que ser malo, el secreto puede ser maravilloso. Eh, hay gente que tiene secretos maravillosos, viste, que, que, y, y, y no se lo dicen a nadie. Porque yo creo que cuando vos el secreto lo contás, lo no matás, automáticamente. Matás la fantasía de, de la historia, viste, matás la historia. Por eso esta noche quiero que me los secretos. No, vamos a hablar con la gente del tema, de uno de los temas, es el secreto. Y otra cosa es lo que yo no entiendo. ¿Ahora cuando hay feriado Nueva Bonita? Creo que el 24 de marzo, si no me equivoco. ¿El 24 de marzo? ¿Ahora? ¿24 o 28? Ahora tenemos otro feriado. Sí. Cuatro eh, <risa> días de vuelta. Después Hacemos tenemos... viernes, sábado, domingo. Y después tenemos feriado, tenemos eh, Semana Santa, puente, ¿no? Puente, puente, se le dice en España. Sí, sí. Tenemos, ¿no? Después tenemos Semana Santa. Qué lindo. Cómo, ¿Cómo trabaja la gente. Cómo ¿eh? trabaja el pay? pan y circo. ¿eh? Pero lindo. no la gente. Ahora, a mí esto, Digo, esto, esto me parece no. una pelotudez. Feriado de carnaval, y hoy decían algunos boludos, está muy bien que se, en rea, se reavive el espíritu del carnaval. ¿Dónde se reavive? Yo hoy no vi nadie, ningún chico jugando a la bombita. Yo no vi no, ni no, siquiera no, no, un carro. No vi no con... ni una bombita, nada. Lo único que encontré fue buscando un forro. Lo más parecido a una bombita, digo, mirá, oh, ¿quién habrá tirado? Mirá que pedazo esa bombita un forro. Pero realmente no hay carnaval. Se perdió el espíritu del carnaval. No hay carnaval en la calle. Todo el mundo se las toma, se van esos cuatro días a la costa a boludear, y y estamos muy bien, la verdad, que acá estamos, como se come acá, se come allá. Siempre ese aburrimiento, esa harina... Más... Sí, siete, ocho horas para ir siete, ocho horas para volver, tres, cuatro... Yo vuelvo estresada, yo creo Y bueno, pero a la gente le gusta, le gusta, son hijos del rigor, ¿viste? Le encantan todas esas pavadas, y ay, nos vamos ahora, tenemos cuatro días, vamos gorda, dale, vamos, vamos a Mar del Plata. Pero no son cuatro días, porque entre que llegás, manejás... Sí, no, bueno, pero les encanta, les encanta el hotel que es sindical... Les encanta dormir y comer como el culo, les encanta apretado, les encanta... Esa vida la gente, la, le, le, viste, gordo con las adiletes, tirado en la arena ahí con... ¿Viste? La Vita recién la que estaba ahí atrás, de la que hablaba. Era yo. Era una dama Juana con malla, viste. ¿Viste? Soy. Y van y se ponen así con los brazos como un jarrón, viste, hace un frío. Hay viento, porque acá no está... Para tirarse una pileta acá no está. Imagínate en la costa, viste, empieza a volar la arena, vienen todos arenados, se hace un pulido de cutis... Este, un peeling completo y vuelven con la punto, la nariz colorada todo despeinado ¿viste? Jessica y Jonathan dormido atrás ¿viste? con el, el, la abuela todo babeado el, el tipo como no maneja a la mujer porque la, la mujer estúpida la mujer de, estúpida de, de porque el gordo y la mujer estúpida son los dos Jenny, Jessica y Jonathan son los hijos y querés más no, no quiero más que esto ¿sí? Ya tenemos la parejita, la yuntita. Jessica y Jonathan, y tienen un perro, Canich, Toy, este, que se llama a, este, Almendra, y tienen a, o Jazmín. Y, y llevan a la abuela, porque no la podían dejar sola, porque la última vez que la dejaron sola dejó la garrafa abierta. Entonces suben todos al auto y rajan para la costa, y el tipo maneja en el 147... Sí, no necesariamente, sí, no, no necesariamente es un 147. Puede ser un Fiat Uno Punto, cualquier cosa así, nacional, compre nacional, porque el tipo agarró, había juntado 50.000 pesos, porque anda tan bien todo, que el tipo juntó haciendo un par de juicios laborales y todo, 50.000 pesos, y con 50.000 pesos se dio cuenta que son menos de 15.000 dólares, son 12.000 dólares. Entonces dice, qué bien a la industria automotriz. Es verdad, porque la gente no tiene 500 mil pesos para comprarse una casa, tiene 50 mil pesos para comprarse un auto. Entonces el tipo que hace con 50 lucas, puede comprar dos cosas, o 5 plasma, o un fío a punto. Entonces, como el plasma ya lo compró y lo está pagando este, porque fue para el mundial, que, que antes que le venga la primera cuota ya nos habíamos vuelto. ¿Cuántas cuotas? Son 100 cuotas, son hasta el mundial que viene bueno cuando termina el mundial lo termina de pagar pero ya para el mundial que viene hay, sí, hay otra definición <risa> entonces ya no lo puedes ver con ese te hay que cambiarlo bueno pero igualmente y el nieto agarra, agarra y se va viste y se va con el Fial Punto o cualquier auto de estos pedornos se va y ocho diez horas se gasta en peaje cincuenta 50 cincuenta vuelas y encima la mujer no maneja porque ella dice contenta y dice ay no yo no manejo dice yo la verdad Por ahí, por el barrio, sí, pero todavía no me animo a salir a la calle con el auto, porque son estúpidas, ¿viste? Entonces Y son estúpidas, porque no van a aprender nunca, porque son estúpidas, porque la persona que no aprende a manejar es estúpida. No le busques vuelta, es estúpida. Y además hace un culto de la estupidez y le encanta decirle a todo el mundo, ¡ay, no, yo el auto lo agarre o desastre! yo la verdad que no sé manejar, ¿y qué crees que le haga, Jorge? Si no sé manejar y pero agarra al auto, frenase. Agarra. No puedo, Jorge, si ya te dije, no puedo. Este me larga en la ruta, me mato yo, porque no tengo ni idea. Porque es idiota, y se regodea con la idiota, y ella, la idiota va, se lleva un bikini para la pileta del hotel y una malla cuando van a la playa, porque como le quedó la cicatriz de la cesárea, y le quedó la panza quedó delantal de la panza, no se va a poner bikini para ir a la playa, entonces se lleva dos mallas. Una eh, entera, pero no como una wit, como la que usaba Carolina de Mónaco, azul tiburón. Una viene floreada con palmeras y todas esas cosas. Entonces, vos ves a tu mujer que aparece este, entre la gente con una, con una malla entera floreada, y es como un cartel de Copacabana, viste, más o menos una cosa así que viene con las, con las chancletas y la reposera. Y te pasan cuatro días, ¿verdad? Porque Los chicos van al mar, dicen, ¿qué, qué hicieron? Dice, los chicos van al mar, estamos ahí, lindo de noche, vamos a comer a Bombacio que es una, un tenedor libre, que pagas 6 pesos por persona, y comés, comés, y ves que van, y van a la, al buffet, al frigobar, y vienen con el plato lleno, le ponen, por ejemplo, ensalada rusa, milanesa, las viejas, ¿viste? ensalada de repollo, ensalada de rabanito, asado, rabas y el helado arriba. Entonces comen desesperadamente, como un nocturno, comen y comen y comen. Y los chicos van y vienen con el plato contento y se asoman así, ¿viste? y le respiran al lado sí. a la comida, O los moncos colgando al refri le respiran al lado a la comida. Y las viejas van con el plato, no se paran. Y ahora al revés, Ponen el flan abajo, budín de pan, panqueque, <risa> dulce de leche, milanesa, asado. Es verdad. Y, sí, ¿no es cierto? Y puré. <risa> y, y comen y siempre dicen lo mismo. Que es muy bien que se come acá. Señorita, ¿puede ser más pan? Porque siempre piden más pan. Más pan. Y le traen y ¿y qué vas a tomar, gorda? Dice, no sé, ¿qué, ¿qué tomamos? Y el mozo dice, le sugiero una coca de dos litros. Entonces le una coca, una coca de este tamaño, que la tienen que agarrar con las dos ¿De manos. No, la sí, de este tamaño no, explicaré. de La gorda. gente cuando yo digo este tamaño sabe que No, se no, tanda. pero una, la gorda. Y La, la gorda. y la agarra así y te empieza a servir a los vasos. Y, y, el, y, y el nene toma y, el, y eructa y estás vos al lado comiendo en el otro comedero. Y sentís a los pies y dice ¡basta, Jonathan, no seas educado mami, mami! ¡Hoy se tiene un pedo, la plena! Y dice, vos estás comiendo, tenés que escuchar. Y, dice, ¡Y papá también, y papá también! Dice Jonathan. Ay, Entonces, sí, la vieja dice, yo no sé si me caerá mal, porque sí, la vieja tiene la vista mirando tanta comida junta, esa que viene de Italia a la guerra, que se comían las ratas. Ve tanta comida junta la vieja que quedó omnubilada, omnubilada. Y además, ¿viste? Esos que van a comer a, lo, a, la, a los tenedores libres y de comida china y le parece todo raro. Dice, ¿qué es la rata esto? <risa> Entonces, todo lo que ves, dice, pero, y además le hablan al chino como si fuera un siuk. ¿Viste? Dice, y, y pone las manos así juntas, como un lama del Tíbet. Dice, perdón, ¿esto es eh, pescado? ¿Viste? Y en China, y sí, me cago, ¿eh? Y en China entiende todo, ¿no, el boludo? Y le habla y dice, no, y después cuenta la mina cuando vuelve, va a la peluquería a depilarse, porque viste que a las mujeres bien, se depilan los lunes y llegan hasta el otro lunes impecable. Las baratas se depilan el lunes y a las, a las dos horas ya tienen unos canutos negros, viste, que te raspa. ¿Por qué sí? Porque tienen una piel diferente, porque son distintas a la gente común, son grasas, los marsas tienen la piel así. Entonces, eh, ahí te están saludando, Anita, bueno, ¿eh? Transpiran más, ¿viste? Llevan el odorón, ¿no? A bolilla, entonces, este... Eh, y siempre ella da la casualidad de que cada vez que van a la playa se indispone entonces le dicen, ¿vamos al agua? dicen, no, porque estoy con el asunto están indispuestos, todo, esa gente le pasa todo entonces este, y, y, no y, y, y, cuando, y cuando van de crónica con el coso Dice, ¿cómo ve Mar del Plata? Precioso, la... y ve que se le vuela el viento, viene volando una sombrilla y se le clava la espalda a un viejo, los perros cagando en la playa, el mar que sube, viste, las aguas vivas, la vieja juntando almeja. y el de crónica le dice, ¿cómo ve Mar de Plata este año? La verdad, precioso, ¿eh? un poquito de frío. Pero la playa todavía está divina, ¿eh? Viste, ves que, que ah. ¿Viste? las cosas están bordó los dedos gordos, los pies del frío. Dice, ¿a la noche qué hacemos? Y a la noche vamos a, a Chimbote a comer todo. Viste, tienen esos nombres, papuji, Chimbote, ¿viste esos nombres de mierda? Que dice, vamos a comer al puerto. Dice, rabas y nos gusta mucho la anguila electrónica. ¡Ja, <risa> bueno, así es la gente así que se van y uno acá se queda laburando para todo boludo cuando vuelvan viste se queda laburando para tener el país abierto para cuando ellos vuelvan porque no tienen responsabilidad de nada no, no tienen nada hay muchos que tienen que haber laburado porque son cuentapropistas y sin embargo este, los que laburan así en una casa o en un taller que hoy trabaja, dicen, no me espere, ¿eh? porque yo me doy ahora los cuatro días con la familia, quiero sacar un poco, que la patrona, y, y vienen de estar en verano, este, en Santa Teresita todo el verano, o sea, se quedaron ya los quince días en Santa Teresita. Pero no les gusta trabajar porque son vagos. ¿No? y la abuela sigue comiendo y sigue y dice, no, ¿Viste? que abundante es la última una. que termina ah. y después se descompone a la noche, viste, va al hotel y dice, no sé, la, la, la abuela está con un poco de diarrea, quiere tomar algo abuela, viste, la vieja claro, va la vieja al baño y este, y se, y se entrega a cada afi <risa> <risa> <risa> <risa> vamos, a <Natán>, ya volvemos <risa> Habla con Babi 44535 2700 Antigüedades González Transformamos lo antiguo en valioso Muebles, de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería Antigüedades González Comunicate gratis al 0800 222 0220 Tasación sin cargo, absoluta reserva Antigüedades González 40 años dándole valor a tus objetos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 Más salud, más solidaridad, más Tigre. Sábado 12 de marzo, 20 horas. Tigre Moda Show. En el Museo de Arte Tigre. A beneficio del Hospital Materno Infantil. los mejores modelos. Los diseñadores más destacados. Adquirí tu bono contribución de 10 pesos. En el Museo de Arte Tigre. www.tigre.gov.ar Yo elijo Parque Norte. Yo elijo la excelencia del sanatorio Sagrado Corazón. Yo elijo descuentos en medicamentos y OSECAC. La mejor obra social del país. Yo elijo defensa salarial. Nosotros elegimos respeto, diálogo y gestión El miércoles 23 de marzo elegí la lista azul de los empleados de comercio Defendé tus beneficios y vení a votar Votá a Cavalieri La elección es tuya Siempre es hora de Paddle Watch Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel Paddle Watch es parte de vos Habla con Babi, 4535 2710 Que buena que están las minas de los, los corsos, ¿eh? Escuchame una cosa, ¿cuál es el mejor corso? ¿El de corrientes? ¿Cuál es? Están barbas. Y a estas mujeres, ¿quién le da? Porque están en la política, ¿Tan? alguien la debe, la debe seleccionar, eh. es un cebadero. Escuchame una cosa, mariposa. Bueno, eh, tenemos, aprovechando el putódromo que tenemos en la radio. Eh, a mí se me ocurrió presentar un programa. Me lo aceptó la dirección de la radio, me lo han aceptado, así que a partir del miércoles ya, si Dios quiere, lo produzco yo. Yo no voy a estar de maestro de ceremonia, no. Este, pero escuchen esto. El reality show también está en Radio 10. En marzo llega Gran Sobrino. 24 chongos encerrados en una casa de Palermo observados por las cámaras durante las 24 horas para ver a quién se cabalgan Gran Sobrino Alguien te está mirando Cuidado Está detrás tuyo Muy bien, Gervas Muy bien, Gervas sí, y muy bien La gente va a tener que ver a los chongos y decir a, para ellos a quién le están haciendo para un dibujo de la radio. Muy bien, Gerbasi, te felicito. Muy bien, tenemos con Gerbasi el... Eh, ah, quiero decir Que la gente que se ganó el asado Para 10 personas, que son 15 El viernes, contestaron con André Que era el nombre, yo me fui con la euforia Y todo, y el apuro, que se nos fue el programa Me fui, bueno, ya saben, la gente puede escribir A partir del miércoles, cuando tengamos Todos los micrófonos puestos, así en la casa de Palermo Y todos los chongos adentro Pueden escribir y decir eh, ¿Escuchaste el avance de gran sobrino vos? No. Escuchalo, ahora vamos a ver Porque ella anda, no sé, anda paseando por la radio Escuchá por favor, Anita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 Cuidado, está detrás tuyo. Bueno, un concurso. Mañana, bien, bien, bien. mañana tenemos la... que ver qué tema de regalo y todo. ¿Anita sí se lo escuchará mañana cuando venís? Por supuesto. Porque esto tiene hay que darle auge. Sí, algo que yo ti, necesito la apoyatura de todos los programas. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque vos vas a ser el alma mater de toda esa casa. No, no, no, no. Yo, ¿Vos vas a transmitir, soy... cierto? No, no, yo voy al confesionario. El que creo que lo va a, a transmitir así el conductor es Longobardi. Ah, me lo había dicho que era vos. No, no, yo voy a ser el que le hace las preguntas y todo a los chongos para saber para el historial de... Eh, eh, debate y gala, debate y gala, debate y gala. De, eh, uno, uno conduce, este, eh, Longobardi va a conducir, yo voy a hacer la gala, Y a lo mejor Lani Hangling eh, va a estar en, en todo lo que... Es, sí, sí, porque le mandamos el jogging a la tintorería. Pero el, el chino está intoxicado, así que... Pero creo que también va a haber tipo una playa nudista ahí, Va a haber ¿no? putería total, putería total. Pero dentro total. de la radio. Es. No, en Palermo en una casa... Ah, sí, en una casa México, Donde anduvimos buscando todos los chongos. Sí. Y pusimos un aviso en el diario a ver quiénes eran los chongos de los tipos de la radio. Eh, el casting fue tardío, se presionaron 46.000, <risa> con, con prueba, pero de los 46.000 elegimos los chongos más emblemáticos, así que, que, y en la crítica va a estar Robertito. Bueno, le algunos mensajes de ¿no? texto. Llegaron horas. con la palabra Babi Espacio Mensaje Al 10 011 Dice, tenés razón El carnaval no existe más No, ya está Ahora cuatro vivos hacen guita Cacho Yo tenía un pomo <risa> Yo tenía un pomo en serio Tenía el pomo de la zanahoria Que era... ¿Por qué no te acordás de eso? Re eh, nene Voy a hablar este, Resulta que Como siempre todo lo mío era más barato Porque nosotros pertenecíamos a la parte más barata del barrio, donde no daba, la, no daba el sol, era la manzana que era siempre sombra, pero es laburantes mi vieja me llevaba a la juguetería La Hormiguita y uno buscaba de la batea los pomos de liquidación que eran los pomos del año pasado. La zanahoria, te, mire, yo soy un especialista en pomos. Escuchá, nena, aprende, dejá de leer los mensajes. Perdón, me una estantaje porque que Escuchá, callate la okay. boca y escuchá. Estaba el pomo de Walt Disney, que era de variados colores, y tenía todos los muñecos de Walt Disney, y la cabeza ratomica era el tapón para que no se despiente el agua. Ese era un lujo. Después estaba el pomo bombero loco, que tenía el casquito que era la, la, la cabeza bombera. Después estaba la zanahoria, que si bien era un lindo pomito, era muy duro para apretarlo. Era un plástico muy duro, entonces no ejercía la presión que uno quería del pomo. Después estaban los pomos más baratos, que eran como una botella lavandina, chica, eran como una botella gaseosa, pero de plástico, que venía con la tapita rosca, y era el más barato, el pomo estándar, el pomo, el pomo comunista era, ¿Sí? que venía en, en un color gris de mierda, ¿viste? En feo, que ese era el que tenía yo. Que además, eh, te hacía quedar como un estúpido, porque vos ibas por el corso a mojar a alguien, apretabas y saltaba la tapita con el chorro de agua y se te vaciaba, o sea que quedabas como un boludo buscando la tapita en el papel picado. Pero, eh, y las bombitas que eran muy difíciles de llenar, porque antes tenían una rosca para la manguera, las canillas, y se te rompía la boca, o sea que cada 25 o 30 bombitas llenabas una. Así que ahora vuelvo y te voy a contar cómo eran mis corsos Yo, eh. Hoy es el Día Universal de la Mujer Una, Un aplauso, un beso a todas las mujeres de la Argentina eh, Muy bien, la verdad es que las quiero felicitar ¿Qué? Ah, bueno, bueno, después las vamos a poner Bueno, bonita, Silvina, que están acá a mano Le mando a Cindy ¿Qué haces en esa? La pronunciación Cindy, está tan lejos ¿Dónde no y se terminó? ¿Se terminó? No, ah. no, no, no, no. Sabes una cosa, no te pongas desesperada. Cuando se termine vas a salir en otro lugar. Pero no, no es que eso, no si estás levantando la mano. Le dices, no, ¿te no. Terminó, se terminó. No se terminó porque con un ansiedad. día se sí terminaste otro día. Pero vos que sos no. feliz y si yo termino con Cindy? No, a mí me ¿Ah? no da igual si Cindy. Va bien. Espacio al 10 y once. Poco mensaje tuvimos la verdad. Que ¿En serio? Dice, la gente nos tiene bastante olvidado. Anita. Y bueno, hay muchos en la costa que pueden tener la radio y meternos un mensaje. Y la gente está toda, esperando, está toda esperando un gran sobrino, así que... Ay, qué lindo. Que va a ser lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser gratificante y de pronto vamos a poder abrir el clóset. Te puedo... O sea, yo no te voy a contar ningún secreto, pero vos alguna vez guardaste algún secreto y lo tenés yo guardado? Yo tengo no un secreto, tengo millones, millones. de secretos. Pero eh, yo, la verdad te digo... Yo soy un caballero, sí. pero no solo con las mujeres, con todo, con los amigos, con todo sí. Y yo no tengo memoria, y si yo digo que algo n n no lo cuento, no lo cuento Olvidate, cuando alguien me dice, Babi, te digo algo pero no lo cuentes Si yo te digo, ah no, déjame de joder, Yo no, esto lo cuento Bueno, eso es justo. bueno ah. ahora si yo te digo, no, después me decís, te ahora lo que te conté, no No Me olvidé Okay. ¿Entendés? No, yo no. ¿Y por qué la gente jura y te promete y quiere esto y que lo otro? Porque si uno crees crees que no lo, tenés yo crees que hablar, que si vos crees ¿no es? ¿No es la persona sí. a, a la que puedes compartir un no secreto? No hay que hablar, pero no, porque deja de ser secreto. No, pero hay secreto que es de a dos. No, no es hay... de a dos. Sí. No, Anita, no es de a dos. No le importa, mira, esto es como cuando le decís a un tipo. Hay secretos de a dos. Eh, vos le decís a un tipo, mira, la verdad, yo antes que vos me acosté con cuatro mujeres. Pero esto lo sabes vos nada más porque te ama. No, no, el tipo te pasa la factura el resto de tu vida. Por supuesto. No hay que contarle nada a nadie de la vida. Y la mujer no debe contar absolutamente nada al hombre que, que tiene en ese momento tampoco. Exactamente, no tiene que contar. Por ejemplo... Cindy de, de... Sí, te contó todo, que, seguro. Que, pero no, Cindy es otra cosa. Ok. Cindy es otra cosa. Con ella tenemos otros códigos. Ok. Somos transparentes como una babosa. Germán, por ejemplo, me dijo que se ¿Vos crees que yo voy a andar contándole a todo el mundo? No, para besar. que se arrastra. <risa> Pero si va nunca a decir nada. ¿Entendés? Por eso mi me es tener lo un código. Por eso. ¿Y el código que tenemos contándole? Ah, ¿Que los y los no, hoy, hoy, viernes no viene? ¿Y hoy tampoco? ¿Y, y hoy tampoco? ¿Y Maurito tampoco? ¿Cualquier cosa...? Viste, Betaleón, no sé. un cuadrito de frío que la guerra no viene. Yo sé. Yo no, no sé. sé. ¿Se cree que correré? esto es tierra de nadie? ¿viste? No sé. No no sé. Yo vine igual. Yo a trabajar vine igual, señora. Acá está, no, marqué yo, también. No, y eso que nos ¿viste, nos, nos dolía todo, pero tuvimos que venir. Ah, ¿Por qué nos dolía? ¿Por qué A de mí me duele es el estómago, mucho estómago. Bueno, a con... mí no me duele nada. Además, mucho... Bueno, Ay, basta de problemas. Voy a tener el teléfono. Hola. Sí, Yo tengo una cosa, por si no querés que te pegue un sobombo, no me apure querido, quedate tranquilo, querés que soy basalo, yo... ¿Y, ¿no? ¿Y puedo decir los teléfonos? Yo, yo soy, una soy una figura, boludo, dale, decime los teléfonos, Anita. 4535 2700 y 4535 2710, y para mandar un mensaje de texto, la palabra Babi, espacio mensaje al 10-0-11. Casi mil mensajes el viernes, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿sí? la gente estuvo maravillosa. ¿Qué podemos regalar hoy? ¡Hola! ¿Hola? Sí. Mi querido Ángel de la, buen, de la Medianoche. De la Buena Noche. De la o sea, Buena Noche. Sí. sí. ¿Qué tal, mi querido Ángel. Mire, soy, yo, soy un, yo soy Juan, un oyente de la primera hora, y de tanto escucharte muchas veces, ya se me han pegado muchísimas frases tuyas. ¡Qué lindo! Y, y no solo eso, que que Gracias a vos escucho mucho la música de Pac San Dios y prácticamente una vez cada 10 días, 15 días, escucho el monólogo de Solos en la madrugada. Hoy lo voy a poner. Y siempre me encanta. Pero mira, te llamaba, el motivo por el cual te llamaba era, eh, en realidad vos tenés mucha razón, una vez dijiste vamos a poner eh, en una cruz roja los días, eh, eh, con rojo, los días que se trabajan porque prácticamente van a ser más los días feriados que los que se trabajan. Y pan y circo. Y después otra, otra cosa que me, que me quedó de vos son eh, que nunca hay que volver sobre los pasos. Es verdad. Y, y, y Yo no lo hice. Y otra cosa que, que me quedó sobre vos es que no hay mujer golpeada, sino hay mujer estúpida. Es, es verdad. He visto, he visto prácticamente todas tus obras. Y la que más me gustó es eh, la de baby Presidente. Ah. Pero he visto prácticamente todas tus obras. Y sabe una cosa, ahora vuelve la obra, que eh, termina conmigo como presidente, pero vuelve la obra con pantalla gigante y todo, donde yo termino haciendo... Este, de presidente. Con bueno, el ángel se cura y se educa. Se educa, esa es verdad, es verdad, es verdad. Mi, mi querido Ángel, el motivo de mi llamada era porque describiste espectacularmente, prácticamente puedo decir que sos un documentalista de las cosas que pasaron en verano. Fuimos a comer con una pareja y a la suegra se comió todo lo que vos dijiste y después tuvimos que buscar una clínica porque se sintió mal por todo lo que comió. No, vos y, no y encima, que, en, nos arruinó la noche? Encima, ¿viste que, le decí, que le decí, vos le decís a la vieja? Te habrá hecho mal lo que comiste. Dices, ¿Qué comí si no comí nada? Apenas, apenas probé un poquito de jamón crudo. Me estuve riendo media hora las carcajadas de lo que contaste. Fue todo igual. Lo del auto, lo del gordo pelado. pero Sos un documentalista, mi querido Ángel. Bueno, te mando un abrazo, Escúchame, querido. Lo mejor para vos. Gracias. Lo, espero tu nueva ahora. Gracias un por beso, escucharme. Un beso, muchas gracias, muy amable. Este, y después va el otro en la ruta que va con el brazo afuera. Y los dos bidones de cinco comentarios arriba del techo. Ahora qué ¿sí, ¿pero no llevan los ayer el polvo y lo hacen allá? ¿Por qué tienen que ir a, ya con el, hirviendo el jugo por toda la ruta 2? Llevan uno de naranja bueno y uno de pomelo. Esto, <risas> sí, sabes lo bien que le hace la tintura del jugo a los chicos? ¡Qué gente! Eh? Como son una cría pero, y se reproducen, porque además tienen todos 10, 12 pibes. Entonces tenemos un futuro de, de, de eso, de Renacuajo. ¡Hola! ¡Hola! Sí, eh, soy Iván de la Plata. Sí. Llamaban por el tema de los secretos. Sí. Eh, yo estoy, hace un año estoy en pareja con un chico, y nada, lo sabemos nosotros, nada más, no, no le contamos a ningún amigo ni a nuestra familia, porque nada, no, no nos animamos, es un secreto. Y lo que pasa es que este, eso no es un secreto, ¿eh? Eso no es un secreto. ¿Qué es? No, eso es, es tener miedo a enfrentarse con la realidad. Que ahí están las diferencias de los secretos. Como la mentira, ¿no? La mentira no es un secreto, es una mentira. Es una distorsión de la realidad. El secreto es algo que es tuyo, y nada más que tuyo, y no se comparte ni con tu pareja. Bueno, bueno. Entonces yo Pero lo que si te si yo en yo... pareja. ¿Me dejaste terminar. Y están en secreto. Pero no entendés, te das cuenta que te metes al pedo, Anita. Te estoy diciendo que no lo comparte ni con la pareja. Él tiene un secreto que puede ser de su vida algo que le haya pasado. La pareja puede tener un secreto. Esto que le pasa a los dos no es un secreto, ¿entendés? Porque tarde o temprano lo van a tener que legalizar, lo van a tener que eh, blanquear. No, no es un secreto. Claro, está bien, nadie lo sabe, pero todos lo saben. Entonces, en un momento determinado, es bueno, a diferencia del secreto que es bueno callarlo... Esto es bueno decirlo porque tiene que ver con los dos y el futuro de los dos. Y es una realidad, no es un secreto. El secreto es una cosa que a vos te pasó, por ejemplo, algún amor que tuviste y no se lo querés contar a nadie. Pero un amante, pero una pareja firme como la tuya, que hace un año que están, y que piensan seguir, eh, están, lo que ustedes están esperando es el momento de poder decirlo, el coraje. Porque no puedes vivir toda la vida en secreto. Sí. ¿O no? Sí, sí, te la asocio, Mavi. Porque yo lo que digo es: lo de ustedes es muy lindo. Sí. Si ustedes lo ocultan, piensan que es malo. Por eso no se animan a decirlo a la familia. Puede ser. Sí. Entonces no es un secreto, porque los secretos son lindos. Bueno, Mavi, muchas gracias. Yo lo que te sugeriría: lo que te sugeriría, de verdad, para vivirlo mejor, hablen con la familia. Bueno. ¿Mm? Bueno, Mavi, muchas gracias. ¿Por qué? Y disculpa que te molesto, pero me interesa sí. el tema. Porque esto es lo mismo que un embarazo. Vos lo podés mantener en secreto cuatro meses, cinco, pero después en, todo el mundo se va a enterar. Claro. Porque si vos lo ocultás, quiere decir que no le ve futuro. es así porque si vos ocultás porque si sos amante es una cosa ahora si vos estás en pareja como todos chicos con un futuro por delante a lo mejor se aman y lo ocultan es porque en algún momento lo tenés que blanquear, bueno pero los amantes <risa> lo tienen en el secreto y son dos personas, no no no pero es distinto a ver es distinto el concepto Anita, es distinto el concepto, los amantes lo tienen en secreto porque qué futuro tienen los dos claro. tienen hermano. No, sí, tienen mucho futuro, pero diferente. No, no pueden andar, por eso son amantes. Por supuesto. Pero si son un matrimonio, dos tipos se casan, y andan, o dos chicas, o un chico y una chica, y andan en la vida callándoselo a todo el mundo y le dicen, ¿qué son ustedes? Que, Nada, amigos. Eh, llega un momento que le devalorizás el matrimonio o la relación. Uh -huh. El amante, porque al contrario, para que dure, tiene que callarte la boca, o si no se pudre digo uh -huh. no, yo, no, no sé cabrón. no, pero como estos chicos no se lo habían dicho a nadie a lo mejor ni saben la condición sexual en la casa tampoco, ¿entendés? pero, qué Entonces, decimos, pero... Primero tiene que una primero una mochila es contarle a los padres ¿puedo hablar? sí no puedes tener una condición sexual en secreto ¿sabes cuánta gente? Hay? bueno, no me interesa, Anita yo te estoy hablando de lo que no se puede ok se puede tener en secreto con quién saliste ocasionalmente o quién es tu amante, o, o una deuda, o un arreglo que hiciste con alguien, pero no puedes tener en secreto su, su, tu sexualidad, porque primero y principal, no la puedes tener en secreto porque la, la libertad de elección, vos, vos, yo soy gay, y chao, listo. Pero vos te ves y todo el mundo piensa como vos, No te lo creo, que es pero perdón, Anita, no, volvés a, vos, vos tenés la idea de que de, para hacer un programa hay que discutir, no hay que discutir, hay que usar la lógica. Te estoy hablando seriamente, toda la gente no importa lo que yo tengo la obligación de decirle a la gente es que no vivan su sexualidad con represión y con miedo nada más, después de ahí en más pero si vos le decís, no, pero todo el mundo justificás que se calle en la boca estamos justificando volver al closet y, y es una boludez, estamos luchando todos para que la gente demuestre este, su sexualidad libremente y la viva no tiene nada de malo si no estamos diciendo que es algo pecaminoso para mí no es nada pecaminoso bueno, entonces lo que hay que decirle a la gente animate y decirlo Porque no es pecaminoso. Porque si decimos, no todo el mundo se anima, el que tiene, está a punto de decirlo, y ya, ah, viste, viste, que no se anima todo el mundo, entonces me voy a callar la boca por la duda. No, hay que decirlo. Además, ¿a quién carajo le importa es tu vida? ¿A quién carajo le importa lo que haces con tu sexo, con tu vida? Con tu... ¿A quién le importa? ¿Viste? Pero esto es esto porque la gente puede opinar, que, ¿por qué la cara? Nada. No pero, no, no, pero explícala, ¿por qué la cara? Pero vos te crees que, la, o sea, hay mucha gente que, que, que yo supongo que tiene un parámetro de vida. ¿A vos o... qué te importa? ¿Quién parámetro de vida? A mí la no gente que pueda opinar, discúlpame, la gente que pueda opinar sobre la vida, por, sobre la vida tuya. Lo más lindo mía. que hay es ser libre. Bueno, sobre la vida, yo lo que conozco, mi viejo siempre me decía. Siempre mirá la cara del que opina, ¿viste? Hay gente que opina de tu negocio y está fundido. Hay gente que opina de, de cualquier cosa, mira de lo que se te ocurra. Yo conozco, boludos, que se pasan el día opinando de todo.